Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. Si yo tuviera que hacer una historia de mi vida, debo reconocer que está atravesada por la inundación. Creo que allí adentro de mi madre estaba muy húmedo, mucha agua había.、Uh -huh. Y cuando salí a, afuera, en todos los lugares donde viví, todos los lugares se inundaban. Sí, la casa de mis viejos queda en Lezica y Yatay, donde hay un túnel que los vecinos, por una cuestión de la magia del lenguaje, decidieron llamar puente. Ustedes saben, el túnel va por abajo, el、claro. puente va por arriba. Este Lo, no, este va por abajo. Este, va, este es un puente que va por abajo. Lo más maravilloso de ese puente que va por abajo es, lingüísticamente hablando, es que ese puente se inunda. Está lindo eso. Imagínense un puente en altura inundándose. Ya es bastante raro. Tres metros de agua, agua hasta la cintura.、En、toda mi infancia y adolescencia la teníamos que ir bordeando respecto de si se inundaba o no se inundaba, si podíamos volver, si podíamos salir. Decidí irme d de ese e barrio porque se inundaba. Me fui por otras cosas. Y me fui a Corrientes y d o r r e n o Bueno. <risa> ¿Entienden por qué? ¿Entienden por qué las risas? Bueno, hoy tuve que salir de mi casa con el agua hasta las rodillas para venir a hacer este programa, porque entre otras cosas, la verdad es que caían videlas de punta. No sé cómo hicieron ustedes para llegar acá. Yo llegué de casualidad. Yo me salvé de casualidad porque acá en la esquina cayó un pedazo de cornisa. ¿En, ¿En serio? En la valle, en la peatonal. Está todavía, se puede ver, se puede ir y fotografiar. La valle y Maipú. La cornisa. Impresionante el caos en Buenos Aires. ¿eh? Supongo que mañana los diarios principales van a hacerse eco de, este, de, esta, de esta inundación y de, esta, de este temporal. ¿eh? Pero es no es un tema de la ciudad, es un tema de nación. Sí, se es, que,、eh, la no tormenta. La ciudad, no se, la la ciudad tormenta. no se hace cargo de la lluvia, no tiene nada que ver, es otra cosa. Tenemos. Este,、eh, Hoy, un programa que es especial porque tenemos una invitada. Después, te vamos a decir quién es. Yo debo reconocer que la conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que yo era muy jovencito y ella era más jovencita que yo. O no, no me acuerdo, pero creo que no era más jovencita que yo. Pero no importa, no vamos a decir este, su fecha de nacimiento porque eso queda muy mal. Adriana. ¿Cómo sí, te、señor? va? Muy、Buenas、bien,、noches. muy bien. Vos estabas acá, así que zafaste. Yo estaba acá un rato antes de la lluvia, llegamos, sí, así sí. que la, la zafamos v a m o s a ver si este, se endure el balcón o algo de eso cuando lleguemos. No l e aviso por celular que está tratando de llegar. No sé qué bote tomó. Ah,、claro. sí, s La chalupa. La... <risa> bueno, le contamos a los amigos que se quieren comunicar con Argentina Tiene Historia, nos pueden llamar al 499-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-22208. También nos pueden escribir a r g e n t i n a tiene historia, arroba radionacional punto gov punto bar o en Facebook nos encuentran como argentina tiene historia. Allí en, en el muro nos dejan sus opiniones y demás. Muchísimas gracias. Y Norita a n c h a r c h i está por ahí, que mande mensajes desde el barco,、claro. desde el buque. Eso, se, sí. Sí. Le ponemos la torre de control、Eso. y el faro de Radio Nacional el, para que el, se, el, para que el, se, el se el ir y pueda llegar. barcadero de Radio Nacional va a llegar. Argentina tiene historia. すべてを切るのは、みんなで、みん 絶うに叩いてくれる。 Día en Argentina tiene historia. Anunciábamos que teníamos una invitada porque íbamos a hablar de un tema que para mí es muy interesante: que es los HDP, los hijos del poder. Ah, bueno. No, no, digo, eh, eh, Adriana Balaguer, que es quien nos acompaña, hoy、eh, es una especialista en HDP. En HDP, sí, dos veces. Su libro anterior se llamaba Los hijos de puta, que narraba la, la vida de aquellos que estaban marcados por、eh, su nacimiento, por haber sido hijos de prostitutas. n o Y、eh, su segundo libro, que es el que nos viene a contar hoy, que en realidad nos va a contar un poco de todo, se llama Hijos del Poder.、Eh, extrañamente tiene las mismas siglas, HDP.、Eh, Pero es muy interesante desde dónde aborda Adriana su, su libro, porque no es un libro、eh, fácil, de pensamiento fácil. Es un libro, si se quiere,、eh, de complejidades, de, de cuestiones que, que van en diagonal, que no, no, no, no, no, no siguen una linealidad en la forma de poder analizar a cada uno de estos casos que ella、eh, analiza o que ella estudia. Adriana Balaguer nació en Buenos Aires en el año 1960. Periodista egresada de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y de TEA, del Taller Escuela Agencia, donde yo también estudié. Se desempeña como columnista de l portal Yahoo. Vos me decís si esto está bien, porque viste que las editoriales generalmente. Hola, buenas noches a todos. Y que además, entre que vos entregas el libro y cerrás y que sale, pasan cosas. Digo, puedes cambiar de radio, de trabajo, de vida, de m a r i d o de tantas cosas. De todos. Escribe en el blog de s e s p e r a d a s Sí, sí, sí, igual. En ¿eh? ¿eh? radio trabajaste con Jorge g i s b u r en El Ventilador. Acompañas d a desde hace 14 años al economista Enrique Sebach. Sebach. En, como columnista política, ¿es cierto? Y tenés un, un programa propio que se llama Campo Minado en FM Palermo. ¿Sito? Hasta ahora seguimos bien. c o Correcto. Correcto. Correcto. Eh, escribiste para los distintos diarios, Extra, Cronista Comercial, La Prensa, donde nos conocimos,、uh -huh. eh, página 12, las revistas Noticias y Tres Puntos, donde nos volvimos a ver, no, nos volvimos a encontrar. ¿Trabajabas en la Tres Puntos de Jorge Alperín、eh, o en la anterior? Eh, fue un, un, un plazo, ya ni me acuerdo, te soy、sí. sincera. Fue como un plazo, me acuerdo de transición, como pasa siempre en los medios, ¿no? Digo, en extra me pasó también, Entraba, entré, había un director, pero los dos días cambiaba. Son pocos los, los medios que, que tienen así una estabilidad en la redacción.、Sí. Eh, así que sí, no, no, no me acuerdo. ¿Sí? Editó también el suplemento Mujeres y Negocios del Cronista Comercial y dirigió el sitio MujeresSinFronteras.com. Eh, ahora sos columnista también de la revista Mujeres y Compañía. Fui,、Fuiste. fui, fui, fui. Sí, también、eh, dentro de dos patas profesionales. Una en los temas de política nacional y otra que tiene que ver con los temas de género. En eso está el suplemento, está el portal Mujeres sin Fronteras. Hasta aquí la presentación de Adriana Balaguer. Ahora la que voy a saludar, que me está haciendo señales desesperada claro, como el día o 14, en no ranchar. <risa> ...que Acaba de encontrar el faro. De hace, Radio como Nacional, hace como un de ratito. Hace como un ratito. Estar perdida, inundada en el, buque, en el buque que la trajo hasta aquí, hasta Radio Nacional.、Sí. Nora, ¿cómo te va? Bueno, Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué haces, Adri? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Nos conocemos hace tanto, nosotros también. Y este, me gustó ese, todo eso que pusiste ahí, porque además eso habla de una mina que transitó muchísimos lugares de trabajo y siempre a la pesca de la noticia y del costadito. Digo el menos insulso de la noticia, siempre buscando esa parte. Y bueno, tratando de, de que lo que te caracterice sea la mirada, ¿no? s、sí. En definitiva es a、la、los、mirada. periodistas los que nos hace diferente. Exactamente. La información,、eh, los políticos te la dan o no te la dan, en muchos casos de acuerdo al medio en que estés también. Así、eh. que creo que la diferencia a veces pasa por la mirada. Sí, sabremos de eso, sí.、Uh -huh. Tengo que hacerte una pre primera pregunta. Dale, ahí viene. Que es la siguiente: ¿Tus hijos son hijos de quién? De h e r n á n d e Goñi. No, pero ¿quién, quién es la madre? e q u i é n es la madre? Si hay que definir a la madre, si hay que definir a Diana Balaguer.、Uh, a ver, primero dado,、eh, lo que mejor sé hacer es ser madre.、Eh, después soy periodista, y, y, y esposa y hija y, y todo eso que me define.、Eh, soy una laburante, soy cabeza dura. Eh, una vez que se me mete algo en la cabeza, hices una idea que tiene que ver con, con por ejemplo, un proyecto profesional.、Eh, lo sigo, lo sigo, lo sigo, no lo largo.、Eh, aunque no haya tanta plata de por medio, aunque es un, un tema de, de, de desafío personal.、Eh, y bueno, básicamente e soy eso, qué sé yo. Y, y,、e、Voy a terapia de, también. E hija de q u i é n e s a d r i a a Navalaga. Y de, de dos viejos con mucha presencia.、Uh -huh. De dos viejos.、Eh, Trabajadores que se han hecho muy, muy, muy solos, ¿no? muy de abajo, sin este, tanto, tanta ayuda familiar para, para ser quienes son.、Eh, dos viejos jóvenes,、eh, aunque tienen sus sesentilargos,、eh, con mucha pila y, y políticamente también siempre parándose en todas las veredas de enfrente. Así que creo que de ahí me viene el espíritu crítico que me caracteriza. ¿Y ¿eh、hijo de qué es el libro Hijos del Poder? Digamos, ¿De qué preocupación tuya, de qué pregunta original te hiciste para ponerte a escribir e investigar sobre este tema? Y me parece que necesito hacerle un poco también de, de, de, de, de prensa y poner sobre la mesa el anterior libro para explicar. ¿no? Es la mirada sobre quiénes son estos hijos y cómo se llevan, en todo caso, dos mochilas importantes que deben ser en, en sus vidas: uno, ser hijo de, de madres prostitutas. Y, y, y bueno, desde, desde el otro lado,、eh, hijos de poderosos, unos por, por nacer con el estigma de la mala palabra y otros por, porque, bueno, uno carga a estos hijos con la admiración, el odio、eh, que le pueden generar incluso este, sus padres. Digo, cuando uno ve a esos chicos, le transfiere todo eso de sus padres. Entonces, desde ese lugar, desde mis propios prejuicios, Fui a conocer, a, a, a, en el primer caso, a 10、eh, hijos de prostitutas, en el segundo, a 10 hijos de poderosos para ver cómo la s llevaban. Vos decís que、eh, fuiste con tus prejuicios.、Uh -huh. De esos prejuicios, ¿cuáles quedaron impunes y cuáles pudiste derrotar? Y por suerte, son libros que me vapulearon bastante. Más el primero. Porque, sinceramente, yo soy muy respetuosa cuando alguien se anima a abrirte su corazón y a contarte quién es. ¿no? Me parece que desde ese lugar uno tiene que respetar, escuchar, no juzgar.、Eh, en el primer caso, en, en el caso de los hijos de, de putas,、eh, yo pensé que debían tener mucha bronca para con esas madres, que se lo debían recriminar, que. que... y no. La verdad es que no, que, que hay hasta, bueno, está claro, una justificación de parte de estos hijos de por qué sus madres han hecho lo que han hecho. En otros casos,、eh, esta sensación también de, de que no tienen margen para, para no ser la continuidad de eso, que, que son sus madres. Pero bueno, arman sus vidas, tienen miedos, igual que todos los hijos. Este, y, y te diría que en un punto hasta siento que. Que tienen como una carga menos negativa sobre esas madres、uh -huh. que los propios hijos de, del poder. Eso te quería preguntar.、Uh -huh. ¿cuál, ¿Cuál es la relación que veías entre los hijos de las prostitutas y los hijos del poder? No, me parece que para los hijos de, de los poderosos,、eh, a pesar de que tienen la panza llena, que no es poco,、eh, poder superar y trascender a esos padres que fueron tanto, que tuvieron tanto, es una carga mucho más pesada. Que para, para los chicos de, de prostitutas.、Eh, y desde ese lugar les pesan un poco más estos padres, para demostrar que este, pueden ser más, ¿no? Es un, un, sí, para, un palo muy alto para, para su p a r A veces para competir y otras veces para estar directamente. En la cuestión de la, de la oposición, ¿no?、Uh -huh, Digo,、uh -huh. de la vereda de enfrente de, de determinadas cuestiones. No hablo ni siquiera de la política,、uh -huh. sino de la vereda de enfrente. Yo, en este momento, me viene a la cabeza este, la hija cineasta de Franco Macri, por ejemplo. Eh, no hay nada más diferente a Franco Macri que Florencia. ¿no? No, y hasta en el bajo perfil,、eh, fue una sí, de las candidatas,、eh. integró la lista. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿No te dijo que no? No, no quiso.、Oh, hay quiso. muchos que eligieron, en el caso de ella, me parece que eligió el bajo perfil porque no quiere que sinceramente se l a asocie a ese padre、no. para, para lo que es. En otros dijeron que no por miedo a represalias. Y algunos dijeron que sí y también tenían miedo i t del reto paterno por decir lo que decían, por mostrar lo que mostraban. ¿Te acordás? o t r o yo me hablo de casos así famosos. El hijo de Rapanelli, ¿te a c u e r d a s del、ah, el el, Era del ¿Tú Po tú y no, el no, padre、no, e a el ministro de Economía. e n t e estas cuestiones a mí, yo las que recuerdo son como contradictorias, pero no, hay otras que son de admiración y continuidad. Ponele, incluso busqué、eh, y hablé en Cuba con el, uno de los hijos de, del Che Guevara. Eh, hasta, hasta molesto por esa invocación h a c、claro. i padre. Este, mi, mi, mi padre este, el che es mucho más que mi padre.、Y、digo, bueno, dale, decime l u g o charlemos luego. o、claro. Yo voy, venís, ojalá yo quería ir. ¿Y cómo Pero, fue esa? No, no, no tampoco se pudo avanzar. Hubo unos cuantos que se quedaron en el camino y, y que, bueno, yo también confié en que el día de mañana les haga llegar el libro y se tienten para. para Ahí una... no se metieron con el bronce. No. no. Yo quiero decirle a, a la gente, a la escucha, quiénes son los hijos del poder que están en este libro. Máximo y Florencia Kirchner, Matía Garfunkel, Claudia Rucci, la hija de Rucci, Ricardo Alfonsín, el clon, como dice acá, Pablo Moyano, Tomás Constantini, Los Dualde, el clan acá, Dalma Maradona, una de las hijas de Maradona, Antonio y a i t o de la Rúa y Carlos Nair Menen. Estos son los hijos del poder de este libro. Yo leí、eh, el de Alfonsín y me impresionó, porque yo la figura de Ricardo Alfonsín al lado del viejo、eh, lo sentí siempre, no sé vos qué opinión tenés, y me interesa saberla, como aplastado por. por... Por esa figura paterna tan fuerte.、Eh, me parece que bueno, fue un poco el lugar que el padre le dio mientras fue, fue quien fue. De hecho, los hijos de Alfonsín eran otros. Mirábamos a Freddy, mirábamos a Morón, no lo mirábamos a, a Ricardito. No, claro. No lo miraba nadie a Ricardito.、Uh -huh. eh, eh, y además, el padre le daba tareas ingratas desde un punto de vista, sobre todo si vos pensás que tu hijo algún este, gustito por la política tenía. Eh, qué sé yo, lo hacía leer y subrayar los libros que mientras él era presidente no podía leer y le interesaba este, sumar a su bibliografía para poder usar en i s t e r n e t ¿Puede ser lo oculto? No sé.、Eh, te, Las sensaciones de un chico que estaba como, como bueno, en, en, en otro círculo claro, este, de, de su entorno, más lejano. n estaba en la coordinadora, cosa que vos decís en el libro que lo de la coordinadora se lo reprocha. Y se lo reprochan hasta, hasta el día de hoy y así lo han dejado solo como lo dejaron en, en la última elección también, por, por considerar lo que no, no le daba. En el caso de Ricardo también, ¿cuál es la.? Porque hay ahí una, una especie de venganza. De, por parte de Ricardo. ¿no? Ra Raúl lo mantiene oculto o le da un, un lugar lejísimo en sus preferencias, pero al mismo tiempo Ricardo se hace cargo de su ropa, de su reloj, de su forma de hablar, de, de su, su discurso. Y、no、su secretaria, no era una secretaria, secretaria cualquiera. ¿eh? Claro, ¿no?、Eh, y ahí hay una venganza por parte del hijo que no puede superar al padre, pero, a mí, pero le embarra la cancha. ¿no? Sí, de todas maneras, él regresa. A, a, o toma otro protagonismo en la política, por ahí más en la, buscando una primera línea,、eh, a partir de la muerte de su propia hija, ¿no? cuando Amparo muere en, tras un accidente en, en la escuela,、eh, y el padre, frente a, al duelo y la depresión de, de su hijo, Eh, lo acerca, ¿no? Y, y le da un poco de manija para que se ponga a jugar en política con otro protagonismo.、Eh, después está claro la muerte de, de Alfonsín y el, el lugar que, que la gente este, le dio a, a ese hombre y el parecido, ese hijo que aparecía de costado. Bueno, muchos creyeron que era transferible, ¿no?、Y、todo lo que Alfonsín despertaba en, en la gente vivo y más. De, después de, de muerto. Y bueno, está claro que no fue. Hay cosas que no se transfieren, hay cosas que no vienen en el ADN, y, y bueno, de hecho, el, el resultado electoral por, por sí, habla por sí mismo. Simón Lázaro, que era un tipo muy malo, este, <risa> <risa> dijo, me, decía, solía decir, a mí me lo dijo en un almuerzo, pero solía decirlo habitualmente: que las generaciones vienen una buena, una mala, una buena, una mala.、Eh, y que es muy difícil que los hijos de puedan superar a sus padres. Y ahí hay un conflicto fuerte y que、eh, trasunta todo el libro. No, porque hablamos recién de Florencia Macri, pero también Mauricio Macri es hijo de.、Uh -huh. ¿no? uh -huh. Es un hijo de tratando de dejar de ser. Oye, s un hijo de, ¿no? de tantas cosas ahora que me hiciste... s un hijo de P. e m b a r r é Ahora、digamos. que me embarré, que no, me embarré pero... por toda la ciudad, como Pero、están. la realidad ahora... es que hoy me parece que este, Mauricio ya dejó de ser hijo para o r No, por eso es interesante ese traspaso, ¿no?、Uh -huh. Porque hay una pulsión e s t o y hablando demasiado psicologista. Es, a... es un libro periodístico, más、sí. allá de que no, no podemos dejar de rondar la s es que la psicología. Uh -huh. ¿sí? Es un hijo que intenta matar al padre, pero nunca,、uh, lo, nunca termina de matarlo del todo, porque siempre sigue siendo hijo de. ¿no? Y algo de eso, algo de, de, de eso hay.、Eh, de todas maneras, bueno, me parece que, que muchas veces incluso hacemos. El resto de los argentinos planes con esos hijos, a pesar de esos hijos, ¿no? Porque, y ahí me meto con, si me dan permiso, con, con los K, con Máximo y con, y con Florencia, y, y lo digo en función de, de todo lo que se especula detrás de、eh, Máximo Kirchner, que siempre que pudo eligió el sur. Que siempre que pudo、eh, eligió la distancia con la política,、eh, que quería ser periodista como nosotros, que fue atea como nosotros,、eh, que, bueno, que lo largó, que probó ser abogado, que no funcionó, y que me parece que desde el lugar de hijo, una vez que este, también presenció lo que este, provocó en la Argentina a su padre y lo que sobre todo le llegaba al corazón de u a gente y, y que, bueno, que estaba el día de, de, de, de la muerte de él tan presente, Decidió además acompañar a esa madre, ¿no? desde ese lugar de, de, de aconsejarla, de, de protegerla, de marcarle quiénes eran riesgosos y quiénes no.、Eh, y me parece que eso va más allá de lo que muchos este, hoy dicen y, y si tiene algo que ver este, el crecimiento. De la figura de Máximo Kirchner con el crecimiento de la cámpora, tiene que ver con que generacionalmente este, son, son, son lo mismo, ¿no? Sí, Tienen, con con contemporáneos. Comparten edad, comparten este, anhelos, alguna ilusión, este, algún este, ideal, pero. Hablando de los, de los hijos que están bien cercanos al, a los círculos de poder, como puede ser Máximo, aún cuando no tenga ganas, digamos, no, no las haya tenido al principio, es conocido su preferencia por el manejo de los negocios en el sur y todo lo demás, hay otros hijos que. Eh, se acercaron mucho, para mi gusto, demasiado, y que transformaron quizás a alguien que solamente había vivido toda su vida para ser un dirigente, aunque después demostrar no tener pasta, en una especie de pelele. Y estoy hablando de la Rúa, estoy hablando de Antonio y de Adito, y estoy hablando de los discursos de Antonio que le escribía a un hombre que, mal que mal, insisto, tenía una preparación. Esto. ¿Qué te dicen ellos a vos de esta historia? A mí me habla más del padre que de los hijos. O sea, siento sí, que ahí había sí, alguien claro, que aceptaba、sí. lo no, que sus、claro. hijos sin experiencia política le pasaban y realmente. Lo、sí, eh, sí, Pasaban por arriba, sí, sí.、Eh, eso me preocupa porque si. Bueno, si pero La Rúa es simbiótico, llegó... ¿eh? es simbiótico. Yo digo, el. el... El padre tendría esta suerte de mirada obnubilada hacia el supuesto talento de los hijos, que es esta cosa de que nosotros siempre vemos a los hijos como mejores de los hijos. Que、mejores. saben más que. Puede ser. Pero, pero, más, pero ellos también asumen una responsabilidad. Mira, yo tuve la oportunidad de charlar y mucho a ver. con Aito del Arroba. No con Antonio, no con, con Aito Antonio. de la r ú a、eh, actual manager de Shakira,、sí. eh, un hombre de, de, un show, de, del show business, porque digo, más allá de acompañar a Shakira y de armarle lo, los shows en el mundo, trae otros grupos y, y está metido en la movida de, de, de los shows musicales.、Eh, Me da la impresión, él no fue Antonio, no le escribió el discurso, pero ellos sentían, y desde ese lugar me parece que el padre los respetaba, que había que comunicar de otra manera. Y que ellos tenían, por formación, por gusto, por atención, por juventud,、eh, el conocimiento de cuáles eran las herramientas para comunicar la política.、Mm. Y desde ahí le soplaban. Y después, bueno, de la Rúa entró en su divag, u en e su limbo, en su desmanejo,、eh, y los escuchó por demás. Y muchos, además, desde la política aprovecharon para retirarse porque,、eh, obviamente, los, los quemaba quedarse cerca de la Rúa y que se queden a cargo los hijos. n o、eh, Desde ese lugar me parece que, que si hay algo para marcar, y que yo、eh, asemejo a Máximo Kirchner con los de la Rúa, es que se acercan. Por ahí, máximo con otra proyección de, de armar、eh, con, con la cámpora un soporte para que acompañe a Cristina en, en este trance que le queda hasta finalizar su mandato y de acuerdo a su carrera política. Pero digo,、eh, no con, con idea, me parece, de trascenderlos. p o l í t i c a m e、uh -huh. No t e n me los imagino candidatos a presidente, ni a unos ni a otros. Si se armó el grupo sushi en su momento con los de la Rúa, fue porque, porque también siempre hay otros que se acercan y vos tratás de. de, de los políticos tratan de acercar a gente de confianza, este, que le sugieren que sabe、eh, lo que ellos necesitan en ese momento. Pero no, no, no salieron a armar otra coordinadora los chicos sushi. Pusieron, sí, amigos en、Pero、el auto. Porque en no necesitaban. Digo, no había una, la coordinadora era una, insisto, con el tema de que uno puede no tener el mismo enfoque, pero la coordinadora era una situación de respeto, con cuadros de respeto, con gente que discutía documentos políticos, los elaboraba, le ponía una pasión, recordemos, Changui Cáceres, Freddy e s t o r a n i Leopoldo Moró. Y Eran mayores que los hijos. Vas a otra、claro, generación. ¿no? no, pero además,、mayores. esta es la historia del tránsito real de la vocación política al parentesco, la bueno, globulina. Bueno, o al ocupar lugares de poder sin que haya realmente una vocación política,、claro. ¿no? Que me parece、uh -huh. que eso también asemeja a veces a las generaciones políticas o hablan de, un,、no、sé, de, de una nueva forma de los jóvenes de relacionarse con la política. También, ¿Vos También. crees que esto se da en el mundo sindical? Porque hablás ahí de Pablo Moyano. Y con Pablo Moyano, a ver, hubo mucha sorpresa. Primero, también fue otro de los que costó mucho llegar.、Eh, cuando llegué,、eh, realmente me había t e m o r i z a d o más su entorno que, que él, ¿no?、Eh, A ver, es, está claro, el capítulo se llama El acoplado. Está claro que, que él está enganchado al padre,、uh -huh. comparten、eh, no solamente el, el sindicato, sino pared e s por medio, este, comparten el día a día, decisión tras decisión, y el estilo de Pablo Moyano es el estilo de Hugo, de Hugo. Moyano. Después nos vas a contar bien cuál es la diferencia entre、um, Moyano, por, Moyano y sus hijos, porque tiene dos.、Uh -huh. digamos, tiene y, más, pero, tiene bueno, más, pero digamos, hay dos que... que están siendo hijos de. Moyano en este momento.、Eh, Adriana, si alguien、sí. quiere hacerle preguntas a la señorita, señora Balaguer, d ó n d e nos l l a m a n Nos llaman al 4998700 o al 0810 2220870, que es nuestra línea nacional. También nos pueden escribir ArgentinaTieneHistoria, arroba radionacional.gov.ar o en nuestro muro de Facebook. Nos encuentran como ArgentinaTieneHistoria. Hernán Bienza, Nora Anchard y Santiago Varela te aseguran. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia y es de todos. todos. Argentina tiene historia. Si no va Nora Anchard, me muero esta noche. Quiero escuchar la voz de Nora Anchard, por favor. Sí, buenas noches, p a r a Argentina tiene historia. Bueno, muy interesante el tema de padres e hijos, aún en el ámbito de la política. Bueno, y o soy un hombre mayorcito, se me escapa el nombre del de político cuyo hijo se pegó, se, estaba en el tiro, en un polígono de tiro y se mató, el radical. Bueno, en este momento se me escapa el nombre. ¿Qué, qué había ahí? ¿Cómo se daba la atención entre ellos? Alberto de Agronomía, gracias, hasta luego. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina t i e n e Historia. y、eh, Antes le quiero contestar al, al segundo mensaje: que en realidad es el hijo de j a r o l a s k i que no se pegó un tiro. En realidad estaba practicando en el p o l í g o n o de Tiro en la Avenida Corrientes. Hubo una pérdida de gas, hubo una desflagración y fallecieron todos los que estaban ahí adentro practicando, practicando tiros. No, no, no, no, no había. No había quizás una. Más allá de la relación de padre-hijo, no, no, no tuvo que ver con eso,、no. la muerte del hijo de Jarolaski. Y Nora, decirle algo, algo al oyente, al oído, por、claro. favor. Digo, Siempre ¿sabes? rompiendo corazones. Le、está. digo, ¿viste? viste, viste. Le digo, je suis là.、Oh. Epa.、Si, está. En, en francés te lo dijo. Epa. p a mira. En francés. Tomá para vos. Hay muchos amigos que dan su presente en el Facebook, como Mariana Gorjón, María del Carmen Rodríguez, Leonora Florencia Arias c h a p a p i e t r a Esther Friedman López, Ivana Dalila Domínguez, Leila Ramelia, Basilio Seri, Dora Varela Andrade, Paola Soto, Eve Muñoz y、eh, Esther Friedman López, que es nuestra oyente española y desde allí nos escucha. Dice escucharla a Adriana Balaguer, dice es un placer. Por su cercanía y honestidad en sus palabras, sobre todo para mí, que no tenía el gusto de conocerla. La señora de Bilbao, te cuento. o a d r i a n a estábamos hablando de los m o y a n o n o Y viste que ahora hay como una especie de prejuicio extraño, que es. Pablo es el Moyano negro y Facundo es el Moyano blanco. Cuando yo el otro no, día vi a la, ¿no? a, la, a la chica, a la cronista de CQC tocándole los abdominales para, sí, no, ver, te matar. para ver si los tenía marcados o a sea, Facundo、sí. Moyano, dije: ¿Qué está pasando acá? ¿no? <risa> ¿Y no? o qué está pasando? ¿Y qué es Malaguer? Político, qué es político? Es ser político. sindicalista、claro. es grasa. Y ser este, para, para determinado público, este, Facundo se elijo cool de Moyano y por eso se metió en política y fue políticamente correcto este, mostrarlo durante un Tiempo y ahora, bueno, no sabemos bien dónde nos paramos porque así es como. Y sacó aquí Boyano, porque el Tibe es, digo, la sangre sindicalista la tiene a full, es su formación, nada más que se ha preparado de otra manera. Bueno, trasciende de la charla con Pablo Moyano, no comparten madre y se nota que son hijos de distinta crianza y también de, de distinta niñez, económicamente hablando, digo, de, de distintos momentos, que en un punto Pablo quiere que en, en algún momento ese, ese hermano que, que ahora este, usa corbata. Reconozca que está donde está por, por, porque ellos hacen el otro trabajo, ¿no? el trabajo este, sucio para, para sostener su carrera política. Yo creo que eso está, eso está. Es interesante porque、sí. las relaciones políticas terminan siendo、eh, relaciones humanas. Yo siempre,、uh -huh. siempre viste que hay distintas formas de abordaje sobre la política y sobre la historia, y está muy de moda en los últimos, desde los 60 en adelante, desde los 50 en adelante, en la Argentina, eh, utilizar eh, variables que tienen que ver con los procesos, con las estructuras, con las funciones. Para mí sigue siendo vital la, la, la, la función de la decisión humana. Por eso, los libros que hablan de, así de, de, de los hombres y de las mujeres son fundamentales. Como el tuyo, hijo del poder, estamos hablando con Adriana Balaguer. Vos ya la venís escuchando desde las 8 de la noche y te estás dando una panzada、eh, de, esta, de esta periodista que nos está contando cómo es la relación. Entre padres e hijos. Imagínate si, si uno tiene quilombos con sus propios padres, si uno tiene quilombo con sus propios hijos, si los padres tienen quilombo con uno. Imagínense lo que d e b e ser a t r a v e s a d o por la variable bueno, del poder. ¿no? Aguito de la Ruba me decía que, que también su, su, acerca, su, su cercanía con el poder y esto de acercarse a ayudar, entre comillas, a ese padre. Eh, tenía que ver con, con que los padres, ese padre se sentía bastante en falta por las ausencias, ¿no? uh -huh. porque de chico、ah. no estuvo, porque no iba a las reuniones, papá, papá. Pa. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de acercarlo, y decirle, compartamos, mira lo que llegué, mira dónde llegué, venía, a c é r c a t e y ayúdame y está conmigo. Digo, se mete, no es que se mete eso humano. Ah, si era el helicóptero. Por ejemplo, no, creo, ya, ya lo, esperaban en, lo esperaban en Olivo, se habían ido un rato antes, ese día no aparecieron. Día no Pero vos s a b es que ahora lo pienso desde lo humano, cuando yo arranqué. a Trabajar de periodista y, y venía también con una cosa de idealizar a los políticos. Cuando me empecé a, a sentar con ellos a, a escucharlos, no te voy a decir todos, pero la, muchísimas veces, más de la mitad de las veces, yo decía: Este, este llegó donde llegó, es así, le, le falta, no puede ser, tiene, no, algo me estoy perdiendo.、Okay. Y después vino la decepción, ¿no? Y、okay. me parece que son. Seres humanos. Sí, pero a mí me lo pongo como algo al revés, ¿vos sabés? Porque, como yo.、Eh, bueno, vos también, pero digamos, como uno viene desde el descontento de los 90 en la política, entra a, al periodismo、eh, y se, se imagina que todos los políticos son seres、oh, horripilantes, o g r o s malvados, maquiavélicos, que las saben todas, que te manipulan todo el tiempo. Y en realidad. La verdad es que son tipos comunes, ¿no? Son tipos comunes con, con hijos y con padres. Y esa, esa relación también,、eh, esa humanización que vos haces de los hijos y de los padres. Me parece que también es interesante que、eh, está atravesada no solamente por la variable de poder político,、uh -huh. ¿no? está a t r a v e s a d a por otros poderes, ¿no?、Sí. Y ahí el, el libro también se enriquece mucho, porque hay una mirada noventista: es que el poder político. Político, es el único poder. ¿no? Y, y Adriana Nora dice que no, que hay otros poderes: el poder、claro. mediático, el poder de l fútbol,、claro. el poder de las empresas. Y yo te, te quería preguntar si, en definitiva, cuando estabas haciendo este relato,、eh, no le podíamos decir que son los hijos del poder con todos estos este, Digo, sustantivos posteriores, pero del poder、eh, famoso. Porque, en definitiva, lo que estás escribiendo son las relaciones. De padres e hijos.、Uh -huh. Esta relación de poder respecto de los hijos, de traslado o no, de mimetismo o no, de confrontación o no, la verdad es que se da en cualquier casa de Verazategui, de Palermo, de La Plata. Puedes golpear si le decís, ¿cómo se hace con el hijo? Bueno, yo arranco el libro、eh, con, con, con una frase que, que es de las que más me gusta, n o de esas que se te ocurren y dices, c h a u mira qué bueno.、Eh, que, que justamente hizo. Todos somos hijos, podemos elegir、claro. no ser padres,、claro. pero indefectiblemente esa, esa marquita está. Depende de nosotros,、eh, pero depende del hijo de la maestra, del hijo del doctor, del hijo del albañil, ser después otra cosa. Pero mientras somos chicos, además, es. Vos sos el hijo de, ¿no? Por、pero、mucho、sí. tiempo. Ahora, acá en el libro hay algunos que son hijos de poderosos d e la política y otros en, en, en la parte de los negocios. ¿Notaste alguna diferencia? Porque te explico por qué. Porque en el caso de los políticos es muy evidente la queja de los propios padres y de los propios hijos que la política es tan absorbente que hay cierto abandono y hay cierta culpa. Por eso, y vos lo dijiste antes, cuando fallece el hijo de Ricardo, el padre, el abuelo, cómo lo, lo trae. ¿Notas alguna diferencia entre, entre los empresarios, por decirlo de alguna manera? Mira, la diferencia se me ocurre.、Eh, uno de los empresarios es Constantini, ¿no? Porque hablé con, con, con su hijo, con, con、sí、Tomás. Ah, y con Tomás. A ver,、eh, hay un.、Eh, Eduardo Constantini, el, entre otras cosas, digo, es empresario, Nor Delta, c o n s u l t a t i o Management. Sí, sí. Yo, sí. sí, Y el museo. O sea, no solamente hizo plata, porque en los 70 vendía. Camisas y corbatas en su fiat, negocio por negocio,、mm. sino que después tuvo un prestigio sí, en el mundo porque sí, sí. el tipo armó su colección de cuadros y, y armó su museo y, y se, se paró en otro lado.、Eh, muchos de sus hijos cumplen con el mandato paterno de、eh, cuidar ese prestigio y esa cosa este, duramente hizo, construida, diría él, duramente construida y que hay que sostener el apellido. ¿no? Eh, y Tomacito no, y sigue siendo Tomacito. Eh, y desafía a ese padre y compite con ese padre y quiere ser tan mediático como ese padre y va a bailar con Tinelli. Y cambia de novia y, y hace todo para las cámaras porque él quiere esa fama que tiene su padre. Pero bueno, este, hay un trabajo en el medio que también me da la impresión que se quiere sortear. Eh, y entonces digo, desde, desde ese lugar、eh, marco esa diferencia con este hijo, por ejemplo. Adri, en, ¿encontrás en, en alguno de estos hijos o en los que hay, otros que hayas intentado nombraste el del Che Guevara quizás como, como con una. Situación más de bronce, que tampoco está tan buena, pero ¿notaste respeto por aquella cosa que ese padre había construido? ¿Lo compartieran o no? Digo, porque en el hijo del empresario puede ser que efectivamente armó un emporio y esto me parece como importante. Sí,、ir. no te respeto. Y, sí, sí, no te respeto. Y, como, como con los hijos de putas.、Eh, con, claro, con, ahora, la, con los hijos que entrevisté para el primer libro. ¿no? Hay como distintas.、Eh... Actitudes ante el padre, no está la actitud Isidorito Cañones, ¿no? que es mi viejo i s i d o r i t a yo la reviento. Lo vivo. ¿No? Este, incluso hay, dentro del jefe de gobierno de la ciudad hay mucho de Isidorito Cañones, aun cuando sea un político que, que sea efectivo, lo, lo digo sin, sin, sin chicana, digo, y también <risa>、eh, o sin el menor grado de chicana posible. Sí. <risa> Después hay otros que son、eh, los tipos que dicen: Bueno, mi viejo es tal cosa, yo tengo la responsabilidad de no arruinarle la vida. ¿no? Entonces se pasan a, al costado y se quedan en las sombras absolutas. Y hay una, hay una tercera que es tra tratar de emularlo, a ver si continúo. Eh, de una manera rajatabla, lo que hizo él, a ver si yo me convierto en él. Y ahí me meto con Garfunker. Creo、claro. que Matías Garfunker es ese caso.、Eh, es el único que no, bueno, salvo y, y Ricardito Alfonsín, que no tienen、eh, vivos a sus padres. Eso creo Eso entre en comillas, que marca una diferencia. marca una diferencia. Porque a la distancia suelen、eh, uno. Dicen todos, ¿no? Digo, recordar más las virtudes de esos padres que los defectos que te, te, te complicaban la vida cuando, cuando estaba vivo. Digo, pero desde ese lugar, Matías Garfunkel no solamente se mete con negocios, sino que lo mediático, en su día de noche, este, en Victoria Banucci, qué sé yo, también emula a ese padre. Ese padre hacía fiestas en Punta del Este, salía con modelos, con la hija de Mirta Legrán, n、eh, n Y después también tenía un costado de vínculos con los medios. d i Garfunkel o g es un, o también un empresario mediático y su padre también. digo Es uno de los fundadores de, del porteño y le gustaba a codiarse con los intelectuales del alfonsinismo.、Eh, y hay una gran idolatría de ese hijo para con ese padre、eh, y, y, y lo copian muchas cosas. ¿no? Me parece que desde, desde ese lugar de, de admiración pretende ser su continuidad. Otros pretenden ser otra cosa, otros pretenden ser lo mismo y fallan. Y Carlita, Nair pretende ser su castigo? Ay, me parece que.、Qué、A rara, ver, qué... i n qué dura, ¿no? Nora, qué rara es esa relación, porque la verdad es que sí, tiene algo, de, <risa> tiene algo también de castigo, pero también al mismo tiempo, como de. de... Cumplir las expectativas de la parte i s i d r o c a ñ o n e s c a que tenía el propio Menem, ¿no? De subirse a la Ferrari.、Mm, seguro, eso nosotras、eh, hemos recorrido、sí. ese tránsito mucho, este, mucho tiempo. Mucho tiempo, h a éramos menemólogas con la señorita Balaguer. Nos tocaba, nos tocaba recorrer Rioja, Formosa, quizás. Hemos, hemos hecho mucho, no, en serio, te digo, hemos no, no, hecho sí, mucho rally en, en La Rioja, haciendo, ¿te acuerdas?, la triangulación del deseo. Del poder, había una situación que era. Mira, ¿Cómo、ría. nos, gustaba, ¿Cómo eso, nos ¿no? gustaba eso? Porque、eh, una vez al año, cuando se le complicaban las cosas, este, hacía una triangulación por La Rioja que le ponía cualquier excusa que tenía que ver con、eh, situación de gobierno, situación de. Pero la realidad que conocíamos los periodistas, la contábamos y nadie nos、era、creía. La magia, la magia. Era que iba, íbamos todos a un ritual de magia con tres puntos de, de energía y de poder. Eh, a, ver, a, a ver a sus tres brujos, yo no me acuerdo, en este momento te, te juro que me voy a fijar en algún apunte que tenga por ahí guardado y te lo digo, pero eran tres puntos en la Rioja Uno, de s a n a g a s t a Además es un lugar de mujeres longevas, a s Es un lugar de mujeres longevas donde no podés entrar los días jueves este, y nosotras alguna vez nos hemos tenido que quedar afuera porque él iba a ver a su bruja el día jueves para que no entraran las periodistas. Era una cosa como muy loca. Y en ese mar, realismo pues, mágico. Era realismo mágico absoluto uno. y uno lo compraba y lo escribía. Además, <ríe> yo recuerdo cuando le hizo creer a María Julia Alzogaray que una planta que estaba ahí, para, para solaz de todos nosotros, que una planta que estaba ahí tenía propiedades y virtudes, y a la chica de Barrio Norte, la Concheta Alzogaray. Sacó un pedacito de la mata, se lo había masticar y después nos miró a nosotros, nos guiñó el ojo y nos dijo, Everso. Bueno, eso, eso, digo, él, la otra parte, la frivolidad, la sabía manejar. O sea. Era de una gran inteligencia en ese manejo de sus doce, do, dosis de una cosa y de la otra. Carlitos es un castigo, es solamente la parte complicada、a、del ver, tema.、Eh, Nair, como le gusta a, a este hijo llaman, varón aceptado finalmente, este, que lo llamen,、eh, y, y que alguna vez fue llamado también Chochan, mientras Junior era llamado Chancho, ¿no? Es,、sí. Hasta en esto están.、Sí. Es tan... Simbióticos. Y complicado, ¿no?、Sí. La relación de este padre con este hijo. A ver,、eh, Carlitos Nair peleó toda su vida por ser reconocido. Y no era que de chiquito no iba a Olivos, iba Olivos a escondidas, a escondidas de sus hermanas, de, de su hermana, de, de, del propio este, Junior, al que él admiraba como a l hermano mayor aventurero y que se animaba a la velocidad, etc. é t e、eh, r a Su madre no se puede bancar, no darle respuestas a ese hijo de por qué tenía que vivir en las sombras,、eh, de una pelea que ella da desde lo, desde lo legal, pero que no consigue, que su entorno incluso le, le aconseja a Menem que reconozca, que por lo menos le pague un departamentito de dos ambientes en Buenos Aires cuando finalmente dejan este, Formosa y se vienen para acá.、Eh, Y, y cuando su madre se suicida, yo lo que publico en el libro, entre otras cosas, es este, el diario íntimo de, de, de, de su madre.、Sí. Eh, él decide、eh, algo así como honrar a esa madre y conseguir,、eh, por lo que ella en un punto había dado parte de su vida, que era、eh, poder ser un, un Menem. Y ser un Menem、eh, en la Argentina y en ese momento,、eh, a ver. No era fácil, ¿no? no Porque no era. era querer ser, llevar un apellido que, por el que todos nos cruzábamos de, de dedos para ser sutil este, a, al ser pronunciado. Era sinónimo de corrupción.、Y、digo, la verdad es que, decime el costado positivo. El costado positivo no llegó nunca. El chico. Hoy、eh, vive apretando el acelerador, vive en permanente fuga. Busca, vive buscando el muro, Carlitos. Vive buscando、sí. el muro. Y Carlitos es, yo digo que es un castigo y es una víctima, obviamente. c r l i t o s es, una es, la, más víctima. es la, la más víctima la historia. Es la toda, más víctima, porque、de. los otros hijos、eh, supieron encontrar el, el, el, el. O sea, digo, a ver, Zulemita es una piedra en el zapato.、Uh -huh. Digo, es exactamente igual a, al señor de los dedos cruzados. Y, este, y, y el otro era el hijo de Zulema. Y, y digo, lo, lo loco es que cada vez que, que Nair choca,、eh, el que le lleva el bolsito al sanatorio no es ni la madre ni el padre, es el portero.、Uh -huh. O sea, el pibe está solo, vive en, una, en condiciones que no dan para. Para, para ser el hijo de un expresidente en la Argentina.、Eh, y sinceramente creo que desde ese lugar es una víctima. Que e r a lo propio, quiso ¿sí? ocupar un lugar mediático, pero siempre me parece para ser aceptado y, y para que le prestara cierta atención ese padre. padre que nunca lo. lo la voz que e s c u c h a s e s la de Adriana Balaguer, que es la autora de Hijos del Poder. Y tenemos mensajes、eh, y preguntas para Adriana y mensajes de cariño para nosotros. Ahora vamos a ver qué hay. Por ahí no son de cariño. Buenas noches, c a r de Chacarita. Bueno, a mí de todos los hijos de él, el que más me alarma、eh, naturalmente es Mauricio Macri, ¿no? Porque creo que de todos es el potencial candidato de la derecha para el 2015. Un señor que cuatro años se la pasó victimizándose, que tuvo un desprecio total por todo lo público y que realmente no se hace cargo de nada y encima nos estafa con el ABL, ¿no? Que nos hace pagar un retroactivo infame. Realmente es el único que me a l a r m a nosotros, bueno. Habla Norma de un cativo, estoy este, escuchando Argentina tiene historia, y yo opino que ser hijos del poder es una pesada carga genética que los inhibe, no los deja ser a ellos mismos. Posiblemente、eh, no sea este, lo, lo más ideal, ¿no? Argentina tiene historia, la periodista que está hablando, excelente lo que está comentando. Me, le preguntaría, de los 10 hijos del poder, ¿cuántos tienen ambición de poder, según ella, y cuántos tienen capacidad? Antonio de c e l i n a un abrazo, Varela, excelente programa. Nora, b i e n s a chau. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hola, Julián de Vallevoche. Quería aportar un hijo del poder que en realidad usa el poder. A mi entender, bastante bien, que es el director de Caras y Caretas, el hijo de Pepe Santamarina. ¿No? Bueno, p e s es un hijo de poder y ha usado el poder para, nada, para ayudar a, a la construcción nacional y popular. Un abrazo, Julián Chocho. Por aquí, Florencia Suárez dice: Quiero saber dónde puedo conseguir en Uruguay el libro Los hijos de poder. Bien, nos soplaba Varela que, que en p o s i t o s está la cadena Jenny. Bueno, están todas las librerías sí, en、está. Buenos Aires en las cadenas y obviamente espero que lo hayan llevado también para, para Uruguay. Si uno tuviera que responderle a los oyentes, porque hay un a oyente que dice que es una pesada carga, digamos, ¿cuánto hay de ventaja y cuánto hay de, pesa, de pesada carga en estos hijos? A ver,、eh, yo no me animo a decir que ha desaparecido en la Argentina el privilegio de que tiene el, del que tiene el bolsillo lleno frente, por ejemplo, a la justicia, frente, o, o que se hizo amigo del juez, ¿no? No necesariamente、sí. tenés que tener.、Eh, y desde ese lugar. Especulo todavía con que es muy posible que estos chicos tengan más suerte que alguien que, que esté en la Villa 31 y tenga que este, defender su situación、sí. penal, por ejemplo. Desde ese lugar,、eh, creo que hay algunos privilegios que tienen. El privilegio de la panza llena, también,、eh, todos estos en, chicos. En las provincias, que... en las ciudades medianas、uh -huh. y en, la ciudad, en las capitales grandes de provincia,、eh, lo que hay también es mucha impunidad para los, los hijos del poder. ¿Sí? Para los hijos del intendente, para los hijos del, del terrateniente de, del pueblo, para los hijos del gran empresario, digamos. ¿Cómo se puede trasladar esa lógica del hijo del poder nacional en serio, de las grandes figuras, a también estos pequeños hijos s De dos poderes provinciales. Y se traslada. Es, se, se traslada igual. Se traslada y, y por ahí de una forma todavía. Este... Sí, más feudal. Más feudal. Más feudal. En sí, el sí. caso de María Soledad, por ejemplo. Sí, más feudal. Pero, pero porque estamos tomando como el costado malo de esta historia. Yo parezco este, pulgarcito, pero. me parece No, no, no. Es que que hay... lo, lo que tiene de bueno el libro e s a es que es dual, ¿viste? Es dual.、Uh -huh. Me parece que el lugar de, de. Digo, uno puede nombrar un montón de, de, de situaciones en donde los hijos están orgullosos de las. Carreras que han hecho sus padres o de los lugares que están ocupando, que genuinamente siguen este, actividades ponerle políticas, n e r e p o l científicas, empresarias, porque bueno,、eh, hay un despierte de vocaciones, qué sé yo. Nosotros a lo mejor no somos todos hijos de periodistas, ninguno de nosotros, pero seguramente algo nos metieron adentro para que fuéramos curiosos, irreverentes, molestos, hinchapelotas, y esa dio una conclusión de pasar. Al periodismo. El otro día, hablando de hijos que deben sufrir al padre, Caruso, por ejemplo, decía: Mi hijo estudia filosofía y yo no sé eso qué es. Y lo único que sé es que yo lo estoy manteniendo para que él estudie esa cosa. <risa> <risa> El pibe que estudia filosofía se le quiere matar, digamos. Hay como de todo. Yo siempre, siempre me, me divierto con ese ejemplo de los padres hippies y vegetarianos que、claro. se juegan al monte y los hijos ven una vaca y la, la, la,、claro. se i m a g i n a la vaca siempre sí, en, la sí, sí, en la parrilla. Yo yo una... ¿cómo, se, ¿Cómo se hace un hijo para r e v e l a r De los que se r e b e l a r o n Bueno, ¿no? yo tengo una, una amiga que tiene eso, tiene familia en una colonia absolutamente vegetariana y todo es absolutamente ambientalista. y El pibe, cuando puede y sale, dice: Por favor, me ¿Sí? llevan a comer h a m b u r g u e s e Claro, quiero una <risa> milanesa. Quiere la pipa frita, claro. ¿viste? Adriana,、eh, ¿qué, ¿qué hijos te faltaron en este libro? ¿Qué hijos del poder te faltan? Yo te, yo te diría que, a mí a, mí, a ver, poniéndome e l próximo libro. El de c a r u s Poniéndome en. No, el de c a b a l En Inchapelota. Para mí te, para mí faltan, por ejemplo, los hijos de los nobles o los hijos de. A ver, de,、eh, de si, de si los yo mitre, tenía、digamos. los hijos de los nobles, el libro de, era los claro, hijos de los nobles.、Claro, noble, sí. No habla, en el medio fue ¿no? fue todo. Sí, sí. Estaba muy caliente el tema. Estaba en mí. encima、sí. después al, al tiempito habló Guadalupe, que es la hija más escondida y con otra postura también incluso de los nobles. Eh. Traté de buscar hijos que hasta generacionalmente fueran medios pares, ¿no?、Claro. Por, por, por, por formas de pararse frente a esos padres, que, que es distinto,、eh, va cambiando de generación en generación la forma de, de relacionarse con los padres. Estos. t o o d Salvo s Alfoncín, te diría que es el más grandecito, el resto más o menos tiene la, la misma edad. Y me quedaron afuera, no sé, me quedaron los hijos de c a v a l l o Yo quería contar la historia de Sonia c a v a l l o el día que se casó y tenía una movilización en、claro. la puerta de, de la iglesia de, de, de Recoleta, la, la macheta sí, de la、cierto. ciudad,、sí. este, porque, bueno, con el tema de aerolíneas, y tuvo que salir por el cementerio con una capa negra que le prestó el cura porque <risa> llovía y todos los invitados, algunos incluso habían venido de Estados Unidos, Porque su marido era norteamericano, todos con los vestidos manchados por el cementerio. A mí me parecía genial esa imagen y yo quería nada más saber qué sentía ella. ¿eh? Sí. Digo, el odio、sí. para con ese padre político. Digo, yo no sé si se habrá enojado este, solamente con los que estaban manifestando, si, si la bajada de línea de, de, de Don Domingo habrá sido este, tan efectiva como para que eso no se enojara con los manifestantes. Hace dos mil años, y bueno, estamos, estamos celebrando el viernes, vamos a celebrar la crucifixión. De uno que se creyó hijo de Dios, ¿no? d a m o s claro, <risa> uno Ay, se creyó hijo de Dios y lo busqué. Lo busqué, lo busqué, pero no lo encontré. No, pero encontraste a, a, la, a las hijas de Maradona. Hablé con Dalma. Que son como el Dios de hoy, dos mil años después. ¿Cómo,、eh, claro. ¿Cómo es ser hija de Dios? El capítulo se llama La hija de Dios.、La、y me enteré hace poquito que ella está trabajando, va a armar ahora un unipersonal,、eh, un stand-up, como estaba de moda justamente con ese título. ¿eh? Así que algo, algo había detrás.、Eh, a ver, empecé a hablar con Dalma y cuando me tira palabra Diego me hizo un revoleo de ojos, como diciendo, otra vez tengo que hablarte de mi viejo, estoy harta de hablar de mi papá. Y, y lo ha retado y lo acompaña y le idolatra. Pero Dalma creció yendo a bailar y los chicos se le acercaban porque era la hija de Diego. Y una vez me contó: digo, este, un chico se le acercó. No, tenía, no le dijo nada sobre su padre, bailaron, qué sé yo, en un momento de la noche se sacó el bus y abajo tenía una remera con la cara del Diego. O sea, esto me parece que la ha perseguido mucho. De todas maneras, digo, yo lo que marco acá realmente es este, la figura de, de Claudia, la, la exmujer、sí, de Diego Maradona, sí, sí. como pilar. De esas hijas para que además no se la creyeran toda, ¿no? s Porque había que ser la hija de, de, de Diego. Y además, Diego Maradona, digo, a ver, Garfunkel puede andar por Italia sin que la gente lo identifique.、Eh, bueno, los Duhalde ni te cuento, pueden andar por cualquier lado y, y la gente no los reconoce, pero este, Dalmita Maradona tiene un tema, digo, la, la, la abrazan hasta en la alfombra roja de, de, de los Oscar. Digo,、eh, realmente había que escaparse a la figura de Diego. A mí me gusta. Esta marcación que hace es porque estos son hijos de parejas y nosotros hemos tomado en la figura fuerte en general este, la del hombre, o en el caso de los Kirchner son los dos, por suerte. Pero digo, en e los c a s en o otros casos hay una sombra, hay una sombra ahí abajo. b u、bueno, e e s l a que, la que tuvo Rúa, que ver todo el、tal. tiempo con la formación y lo constitutivo de esos pibes, para bien o para mal. Digo, este, marcaste una mujer que se suicida por no poder darle la identidad、uh -huh. y marcas otras mujeres que, como Claudia Maradona, hicieron lo imposible para que tuvieran una identidad. Por preservar a、sí, esos hijos. Por preservar los hijos.、Sí. Yo creo que el, el costado de lo que hicieron estas mujeres tiene mucho que ver. Esto a mí me, me trae la cosa del respeto y de la, de la disputa, la discusión, el enojo y después la construcción del respeto con los hijos de los desaparecidos. Digo, cuando, cuando son restituidos, pasan por todas esas facetas en tiempos que van de tres meses a cinco seis años hasta que logran construir el respeto, a es porque ellos también son los hijos de、uh -huh. otro tipo de poder, el poder de la idea, ¿no? uh -huh. quizás. Adriana Balaguer, autora de Hijos del Poder. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Que, la verdad, te quiero decir una cosa. Yo venía en canoa hasta acá y decía: ¿de qué me voy a disfrazar porque Adriana no va a venir?、Yo、y soy、si、periodista. Yo sé Entonces, lo que es estar asustado por, porque llueve la, mucho y al, tenés miedo、aire. de que no te caiga el invitado. Yo iba a estar acá en bote.、Mirá. Quiero agradecerte este acto heroico de haber venido <risa> hasta Radio Nacional no, a Argentina. Tiene historia y quiero reencontrarlos. La verdad. Eh, quiero agradecerles a mis compañeros de equipo, a, a Santiago Varela, a Noranchar, ¿eh? a Adriana Zanca, a Jorge Falcone, que siempre me tiene paciencia para apagar y cerrar el micrófono y yo sigo hablando como un s o n s o o el micrófono está cerrado y yo empiezo a hablar y ese tipo de cosas. Así que te quiero agradecerle también al equipo de producción, a Agustín Camisa, a Isabel García, a Marina Getino. Esto fue Argentina Tiene Historia. ¿eh? Mañana. Eh, vamos a tratar un tema así, livianito.、Eh, livianito en, el sentido, en este sentido lo estoy pensando, porque estamos hablando, vamos a hablar de animales autóctonos, vamos a hablar del puma, del cóndor, de la llama. Y, a, y yo digo livianito porque me toca el cóndor. Entonces, Entonces el cóndor vuela. Volando.、Eh, voy a tratar de no caer en el lugar común de traer.、Eh, la llama. El, el, el, el tema、Condor、del pasa. cóndor paso. No lo voy a traer. Eh, gracias a todos por estar del otro lado de, de la radio, del auricular. Gracias, compañeros.、Eh, ya vienen las noticias en Radio Nacional y después vienen Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. Argentina tiene historia, también tiene hijos d P y también tiene hijos que son el futuro. c h a u hasta mañana. c h a u c h a u Chao.